Sé que conocí No he dejado de pensar en ti Estoy aquí, pero sin ti Te necesito para poder existir Contigo mi vida, yo quiero vivir Todos los momentos contigo compartir Tus besos en mi boca, ya quiero sentir El deseo de tenerte, me hace subsistir Abriste mis ojos a la realidad es un sueño hermoso y no quiero despertar, no quiero darme cuenta de que tú no estás, porque eso es algo que no he de soportar, cariño mío, hermosa niña mía, que me están pasando en todos estos días, siento que te quiero, eres toda mi alegría, pero estás distante, esto es solo fantasía, aunque no estés aquí, yo te quiero mami, sí, es algo que no puedo contener Pues mi cabeza solo piensa en ti. Eres la razón que me hace seguir. Niña, dime qué onda, porque no sé qué hacer. Es la duda, ¿quién quema mi ser? Quiero estar contigo y llenarte de placer. Dime que tú quieres por favor Nena ven, estás pero no estás Te pienso y no te siento Estás pero no estás, este maldito sufrimiento Estás pero no estás, te busco Y no te encuentro, estás pero no estás Mami eres mi tormento Estás pero no estás, te pienso y no te siento Estás pero no estás, este maldito Sufrimiento, estás pero no estás Te busco y no te encuentro Estás pero no estás, mami eres Mi tormento, sentado en una silla Pensando todo el día ¿Tí? ¿Qué estarás haciendo? Eres todo para Mí. Invades mi cabeza, no lo puedo negar Creo y a este siento que me empiezo a enamorar Solo expreso lo que pienso yo por ti Eres mi sol, mi luna, todo, eres todo para mí Como tú ninguna, cuando te veo venir Alumbras mi camino en un día gris Verte pasar, me hace hasta vibrar Tenerte cerca, me hace hasta sudar El nerviosismo invade, no voy a despertar Sé que es un sueño, porque aquí tú no estás Todo el tiempo yo te pienso, cada día en todo momento Mi corazón ha desenvuelto en mi alma, yo te siento para ti Quiero ser bueno, entregar todo lo que quiero Tomando todo en serio, en serio yo te quiero Tú, que cargo como cruz, te creo un tabú Perteneces a mi club, que puedo yo pensar Contigo analizar, la vida es para gozar Venena a sembrar, la semilla para amar Que yo te la quiero dar, contigo voy a soñar Y contigo despertar